Polizona FM Hola, hola, com anem? Benvinguts, benvingudes, amics i amigues de Polisona FM. Avui parlem de moltes famílies que en aquest temps ho estan passant malament. Parlem de la restauració perquè si la teva font d'ingressos era un restaurant, un bar o un pub, el més segur és que estiguis en una situació molt complicada perquè t'has vist obligat a seguir les normatives de les institucions i has obert, tancat, modificat, obert, tancat, modificat i així, diverses vegades, el teu negoci. Avui a Polissona FM parlam amb dos emprenedors un argentí y un xilé, que tienen locales bar-restaurants a las Illes Baleares. Gerardo di Dicunto es propietario de Tango Restaurante Bodegón a Palma y Felipe croche es propietario de Se Garrafa a Formentera. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Polizona FM. Contamos. Cómo ha afectat la COVID-19 y las restriccions a esteu negoci? Hola, soy Gerardo Di Junto, propietario de Tango Restaurante Bodegón, ubicado en la calle Blancarna. Es un restaurante típico argentino donde hacemos carnes y distintos platos típicos eh, latinoamericanos. Nosotros abrimos el restaurant en eh, noviembre de 2019. Por lo tanto, tuvimos cuatro meses de funcionamiento normal y después nos vimos afectados, como todo el mundo, por la pandemia. Eh, bueno, un restaurante está preparado para funcionar al 100%, así que todo el año pasado estuvimos funcionando, cuanto mucho, al 50%, así que hasta en los momentos que estábamos llenos eran pérdidas que estábamos generando porque eh, estábamos utilizando solamente el 50% de la capacidad cuando nuestros costos fijos eh, son por el 100%. Por lo tanto, fue muy difícil llevarlo. Es muy difícil la situación actual de de, de tener que estar cerrados. Pero, bueno, tampoco se trata de echar culpas porque... Eh, Fue una situación totalmente inesperada, que nadie se la veía venir. Y se va aprendiendo muchas veces de los errores. Eh, lo que espera uno es que esto pase muy pronto. Eh, como medidas, creo que la responsabilidad social es fundamental en esto. Si no tenemos responsabilidad social, eh, se va a estirar mucho el tema de la pandemia y eh, se va a estirar el momento en que podamos reunirnos y poder volver a la situación anterior a, a todo esto. Eh, ansío que que la sociedad eh, tome conciencia de la problemática eh, que estamos pasando, que seamos responsables y bueno, eh, espero que todo pase muy pronto y podamos podamos volver a abrazarnos y, y a compartir momentos lindos con toda la gente. Oh, ¿Quién futuro prebues por la restauración? Um, ¿Cómo ves a qué propiedad es mesos en el restaurante? ¿Y qué sorte de vos, uh, todo plegado? En cuanto a las normativas y los cambios que se han venido dando... Eh, podemos decir que eh, nos han perjudicado eh, porque empezábamos a trabajar, contratábamos gente, después teníamos que cerrar. Fueron muchos vaivenes que, que afectaron a nuestro negocio, pero eh, como siempre digo, eh, son situaciones inesperadas y únicas y, y muchas veces eh, se aprende en base a los errores. Eh, teniendo en cuenta que los errores en este caso eh, son grandísimos, ¿no? de eh, principalmente económicos, sociales, porque esto implica contratar gente, la tenés que despedir, eh, se genera una incertidumbre muy grande. En cuanto a lo vivido y lo que estamos viviendo, es que la única manera de salir de estas situaciones es eh, estando juntos, apoyándonos unos con otros, teniendo empatía hacia el otro y siendo muy responsables eh, socialmente y con respecto al otro, porque más allá de una u otra medida que pueda tomar uno u otro gobierno, todo depende de nosotros y de lo capaces que seamos de, de entender que todo depende de nosotros y no siempre de los demás. Gràcies, Gerardo, per participar a Polison FM. Següent convidat, des de silla de Formentera, Felipe Croce. Com estàs, Felipe? Benvingut. Com està afectant la pandèmia a l'hora de fer feina? T'has pogut acollir a les ajudes del govern, unes ajudes que en realitat són més bé préstecs. Mi nombre és Felipe Croce. Soy nacido en San, en San Fernando, Chile. En el año 1951 vine a Formentera por motivos personales, en el año 1976. Ahí trabajé en varias actividades, hasta después en el año 80, y después en el, el, el, el 2000 cogí un local que se llama Zagarrafa, en San Fernando. De momento, eh, daba la a la pandemia, estamos cerrados hasta el día 30, vamos a ver cambios nos dan esta vez si lo, lo vuelven a prorrogar porque al no al no tener eh, mi, mi local no tiene comida y es por la noche entonces no, no es de mucho interés para la gente era un bar restaurante pero yo solamente lo hacía funcionar como bar el, el cambio de norma efectivamente nos, cam, nos cambió muchísimo y nos perjudicó bastante El año 2020, eh, yo hasta el día 30, 20 perdón, 10 de agosto, la verdad es que estaba trabajando bastante bien, a pesar de, la, de las normas, de las normativas, quiero decir. Pero cuando nos, nos cambiaron desde las 1 hasta las 12, ya se nos complicó el tema y ya cuando nos cambiaron, eh, ya nos impidieron, digamos, abrir hasta las 10 de la noche ya más bien cerré porque no tenía ese activo. La señora Armengol eh, solicitaba ayudas, pero también tiene que solicitar ayudas, pienso yo, aquellos que están y que estamos con problemas en, en la agencia tributaria, que aunque no sean grandes cantidades, la verdad es que nos, nos rechazan la solicitud de préstamo inmediatamente y eso hace que es como el gato que se come la, la cola, porque no podemos ni trabajar ni podemos pagar. Es pot viure, Felipe, amb canvis constants de normativa? Contemos com era una mica l'ambient de Sagarrafa la abans de l'arribada de la pandèmia. El local de Sagarrafa fue un local bastante Con mucha energía positiva Cultivando la cultura Hacíamos horas de teatro, monólogo eh, Música en vivo y, y, y la verdad es que era bastante Un, un local donde se reunía Un poco la, la gente A disfrutar y a tomarse unas copas y a, y a pasarse momentos muy buenos Cuando empezó la pandemia Nos nos fueron rebajando lo, lo, los horarios desde las 2 desde las 3 hasta las 2, después de las 2 hasta la 1. Mientras tanto, la verdad es que íbamos trabajando relativamente bien. En un momento dado, cuando nos bajaron desde las 1 hasta las 12, ahí ya se nos acabó todo porque no teníamos no podíamos poner ni siquiera un DJ, teníamos que tener música ambiental y nada más. No no había posibilidad de hacer ningún acto de eh, nos quitaron el permiso de música que teníamos adquirido y evidentemente nos el, el, el aforo se nos fue limitando. Eh, dentro del dentro del local que ten, que ten, que tenemos un, un, una mesa de billar, un un futbolín y unos y unos dardos, no podía haber más de 10 personas, lo, lo cual lo significaba que se jugaban cuatro al futbolín y 4 al billar ya, más el personal, ya no podía haber más gente jugando dentro, lo cual impedía que las máquinas funcionaran. Pero fue pasando el verano y, claro, hacía comenzaron las olas de frío y, y las la, la terraza tenían que estar abiertos los toldos, lo cual hacía muchísimo frío y la gente no quería estar fuera. Comprenderéis que si no hay si no hay un, un, un sitio agradable donde estar pues la gente no sale ni no viene y eso ha significado pues la ruina total en, en medidas de pa hacer pagos a, a la seguridad social a los alquileres y hay, bueno, a bueno los proveedores por lo menos los, los, te los tenemos contentos los estables estamos cumpliendo hasta hasta hasta ahora se les ha cumplido todo ahora según tengo entendido a partir del 30 de enero por una nueva predisposición entre el gobierno balear y el goberna el consejo insular se a, se acaba la actividad de los cafés bares y restaurantes en las islas yo no sé esto hasta cuándo va a durar y cómo va a ser y cuánto va a ser no no sabría no sabría cómo plantearlo porque le están cortando la cabeza al león que es la industria de la hostelería en baleares yo lo veo terrorífico Yo no sé si el gobierno central no se da cuenta que está dejando, de tra impidiendo trabajar a una de las fuentes laborales más grandes que tiene Baleares, que es la, la gastronomía. Para Polizona FM, Ferran Ballas, Almón.